Auspicia Informativo Farco. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheckCreditCop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco CreditCop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.com Venite a la provincia donde las cosas se hacen cada 4 por 3 Porque vas a tener 4 por 3 en alojamiento. Vas a poder disfrutar paisajes, cielo, cultura y nuestros sabores. Promo San Juan Turismo Responsable. Sanjuan.tur.ar.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 Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les estamos dando la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco El Foro Argentino de Radios Comunitarias Compartimos con ustedes nuestra primera edición de hoy, jueves 16 de septiembre de 2021 Varios funcionarios y funcionarias del kirchnerismo Pusieron sus renuncias a disposición del presidente Alberto Fernández Fueron el Ministro del Interior, Eduardo de Pedro, que lo hizo por escrito, el de Ciencia, Roberto Salvareza, el de Justicia, Martín Soria, el de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, el de Cultura, Tristán Bauer, la directora de ANSES, Fernanda Raberta y la de PAMI, Luana Volnovich. La situación provocó una serie de reuniones en la Casa de Gobierno, expresiones de apoyo a la unidad del Frente de Todos y al presidente Alberto Fernández de parte de ministros no kirchneristas, Gobernadores y la CGT Además, la convocatoria A una marcha para hoy a las 15 A Plaza de Mayo, de parte del movimiento Evita y Somos Barrios de Pie Hasta anoche, el gobierno no había Brindado información oficial sobre Los próximos pasos a seguir, ni había Informado si las renuncias puestas A disposición serán aceptadas O no. Quien sí habló, tras reunirse Con el presidente, fue el ex Ministro y actual interventor De Yacimientos Carboníferos de Río Turbio Aníbal Fernández. Lo siento si hay crisis política, sé ¿eh? que se perdió una elección y que cuando hay, eh, se perdió una elección hay que analizar las cosas. El presidente me convocó, hablamos de política, charlamos de política, no me ofreció nada, no le pedí nada. Con lo cual ahí se agota la discusión. ¿Cuál es su análisis respecto a las elecciones entonces? Hay que analizarlo, hay que pensar seriamente para encontrar el porqué, donde fallamos nosotros. La renuncia a disposición del presidente es un gesto simbólico. Porque el presidente, si eventualmente quisiera disponer de ese lugar, no necesita de la renuncia. Con lo cual, es un gesto simbólico que para mí es saludable. ¿Hay una fractura en la relación entre Cristina y Alberto? Que yo sepa ninguna. Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, también mantuvo reuniones en la sede de su partido, el Frente Renovador, en Buenos Aires. Quien participó y habló brevemente fue el diputado nacional, José Ignacio de Mendiguren, quien esto decía al salir. Hemos hablado, trabajado, Sergio está trayendo tranquilidad, sí. serenidad. Pero, bueno, hay que buscar tranquilidad, tranquilidad, lo que estamos tratando. ¿Cree, ¿Cree que posible? el presidente no, está que... respaldado por todo el kirchnerismo? ¿Cómo? Creo que, insisto. ¿Cómo cree que se consigue esta paz? Tranquilidad, Con lo que está haciendo Sergio. Como decíamos, el Consejo Directivo de la CGT salió a respaldar al presidente Alberto Fernández mediante un comunicado. Esto expresaba el secretario general Héctor Daer en rueda de prensa. Por supuesto que ratificamos el apoyo al presidente. Eh, no es que lo ratificamos, eso nunca estuvo en duda. Eh, y creemos que el presidente tiene que tener la templanza para eh, desenvolverse en esta crisis y encontrar eh, los caminos conducentes para la institucionalidad y para la democracia y para el futuro de nuestro país. Y mientras esta era la posición del Consejo Directivo de la CGT, el secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, uno de los gremios más poderosos del país, Pablo Moyano expresó su apoyo tanto al presidente Alberto Fernández como a la vicepresidenta Cristina Fernández. Varios gobernadores expresaron públicamente en sus redes sociales el apoyo al presidente, lo hicieron por ejemplo el de Entre Ríos, Gustavo Bordet, el de Tucumán, Juan Mansur el de Catamarca, Raúl Jalil y el de La Rioja, Ricardo Quintela. El de La Pampa, Sergio Siliotto, dijo que solo con mayor unidad se fortalecerá al frente de todos. Mientras tanto, intendentes bonaerenses cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández difundieron un mensaje en el que aclararon que poner los cargos del Ejecutivo Nacional y Provincial en manos de Alberto Fernández y Axel Kicillof es fortalecerlos para que tomen las mejores decisiones. Encontrarnos en Facebook, facebook.com barra Argentina. Vamos ahora a La Plata porque allí se cumplen hoy 45 años del secuestro y desaparición de estudiantes en plena dictadura que se conoce como la noche de los lápices. Nos informa nuestro compañero Gabriel Robledo desde Radio Futura. Buenos días Pepe y a la audiencia del informativo Farco. Este jueves se cumple un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, hecho que sucedió el 16 de septiembre de 1976 en La Plata, provincia de Buenos Aires. Ese día, bajo dictadura militar, se inició un operativo conjunto de efectivos policiales de la Bonaerense y del Batallón 601 del Ejército Argentino. El objetivo era capturar a 10 estudiantes entre 16 y 18 años, que en su mayoría militaban en la Unión de Estudiantes Secundarios, la UES, quienes habían marchado, Enrique. El del boleto estudiantil secundario gratuito. Este beneficio había sido suspendido tras el golpe de estado. En marzo de ese mismo año. Horacio Húngaro, Daniel Alberto Racero, Claudio De Hacha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Emilce Moller, Patricia Miranda, Gustavo Calotti y Pablo Díaz, fueron detenidos y secuestrados por la última dictadura militar. La UES, donde militaban los adolescentes, convoca a una caravana para hoy a partir de las 14.30 que recorrerá el centro de la capital provincial bajo la consigna por la patria que soñaron y la vida que queremos. Escuchamos a Ramiro Mancione, estudiante platense integrante de la UES. Y a 45 años de una de las noches más trágicas de la historia de nuestro país, los y las estudiantes nos sentimos nuevamente interpelados y decidimos ser protagonistas. Desde la Unión de Estudiantes Secundarios, junto con otras coordinadoras, sindicatos y también junto con organismos de derechos humanos, estamos convocando a todos y a todas quienes quieran sumar su voz al grito colectivo de memoria, verdad y justicia. Vivimos esta fecha con una emoción muy particular porque creo que tenemos la capacidad de transformar no ese dolor en la alegría y el compromiso con la que aquellos compañeros y compañeras que nos legaron tanto llevaban al igual que nosotros y que nosotras en su militancia cotidiana. Fueron Son capaces de entregar su vida por el sueño de una patria mejor y nosotros militamos a diario por ello. Además, la Coordinadora Estudiantil Independiente de Secundarios realizará una marcha en el mismo lugar y a la misma hora, pero con un acto frente a la Casa de Gobierno bonaerense. Para el informativo Farco, Gabriel Robledo, desde Radio Futura de La Plata. La vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Estrata, aseguró que ante la derrota electoral del domingo se debe reaccionar con un Estado cada vez más fuerte y que lo que está en juego es volver a un pasado para pocos. Así lo expresó en declaraciones a la radio comunitaria Barriletes de Paraná. Este es el informe de nuestro compañero Pablo Russo. Repercusiones electorales. Hay que trabajar para que el salario le gane a la inflación. La vicegobernadora de la provincia de Entre Ríos, Laura Estrata, visitó la radio comunitaria Barriletes de Paraná y en la conversación que mantuvo en el programa matutino Barrio Adentro, compartió un análisis electoral en el que definió a la pandemia como una tragedia vivida por el pueblo y destacó que hay que poder escuchar y hay que poder revisar lo que el pueblo dice. El pueblo es soberano cuando vota y uh -huh. hay que poder escuchar y hay que poder revisar, además de, de poder escuchar. Entonces creo que, bueno... Que, que lo primero que, que hicimos fue eh, escuchar uh -huh. y ahora sobre todo eh, poder eh, reaccionar y accionar con, con un Estado cada vez más fuerte, que uh -huh. es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos en que el Estado y la política reparan y transforman y bueno, hay que seguir trabajando mucho porque evidentemente el impacto estuvo uh -huh. eh, y, y revertir Eh, ese impacto y revertir las desigualdades y revertir las injusticias son parte también de, de, de, de nuestra mirada uh -huh. y nuestra convicción política. Así uh -huh. que seguiremos trabajando como el primer día en construir más estado, en estar más cerca, entender más manos y en llegar con un mensaje de, de futuro. yo creo que, que hay, una, hay hay indicios eh, de, de reactivación, hay indicios de mejora y que todavía no se vuelcan uh -huh. a la vida cotidiana. Eh, que quizás se no en los próximos meses eh, que, que bueno hay que, que trabajar mucho para que el salario le pueda ganar a la inflación uh -huh. que hay que hay temas que, que, que pegan mucho y que bueno que hay que resolverlos de uh -huh. alguna manera y hay que hacerse cargo y bueno nosotros creemos que estamos transitando hacia la vida que queremos eh, que, pero bueno eh, que hay decisiones y hay políticas que impulsar para que haya un pueblo más uh -huh. más feliz y más atento a lo que está en juego. Porque claro. lo que está en juego para nosotros es volver a ese pasado para pocos uh -huh. o ir a un país que nos siga abrazando a todas uh -huh. y a todos. La vicegobernadora entrerriana también se refirió a las agendas ambiental y de género de las que dijo que la política tiene que hacerse cargo porque vienen escuchándose como reclamo y demanda social incorporar a las políticas públicas la perspectiva ambiental y la perspectiva de género y la perspectiva uh -huh. de derechos humanos es uh -huh. ineludible eh, y creo que se tiene que dar en el marco uh -huh. un proceso que no va a ser de la noche a la mañana eh, pero que no podemos oslaychar uh -huh. a la hora de, del debate y de las decisiones informo para farco radio comunitaria barrilettes. Vamos ahora a Córdoba porque en Colonia Carolla decenas de familias lograron respuestas a su reclamo de luz y agua y levantaron el corte que realizaban en la Ruta 9 hace una semana. Nos informa nuestra compañera Mara Abaca desde Radio La Ronda. Buen día oyentes de Farco. Tras casi una semana de protesta, familias de Colonia Carolla levantan el corte sobre Ruta Nacional 9 al lograr un acuerdo con el municipio para concretar la llegada de luz y agua al barrio. Durante más de cuatro años, 37 familias sin techo del barrio Malabrigo lograron construir sus casas luego de quedar en la calle y asentarse en tierras sociosas. Aunque se contaba con el permiso y la habilitación del Ente Regulador de Servicios Públicos de la provincia de Córdoba y la Cooperativa Prestadora de los Servicios de Energía y Agua, el municipio de Colonia Carolla se negaba a autorizar la obra debido a que las familias no cuentan con título de propiedad. Finalmente se acordó una mesa de trabajo y el municipio acompañará el pedido de las familias. En Radio La Ronda hablamos con Brisa, vecina del barrio, quien nos contaba esto. Nosotros llegamos a un acuerdo con, con la municipalidad de que bueno, que ellos vienen a hacer un relevamiento de cómo vive la gente, de cuánta gente vive acá para que verifiquen realmente ellos también, ¿no? Y no podemos decir nada concreto porque todavía no pasó nada de ...del acuerdo que se firmó... ...entonces eh, no, no tenemos nada concreto... ...pero sí que la municipalidad... ...se comprometía a tener una mesa de diálogo... ...con los vecinos y y ver la situación... ...para para poder tener una solución. Pese al principio de acuerdo... ...aún las familias de Barrio Malabrigo siguen manifestando la necesidad de contar con los servicios básicos. Tenemos personas embarazadas, personas con discapacidad, eh, personas con enfermedades crónicas, personas ancianas también. Nos alumbramos con baterías, con velas y muchas de esas cosas. Tomamos agua en, eh, de un tacho de 200 litros que, que viene el camión regador de Colonia y Carolla y nos traen eh, esa agua para tomar que eh, no se la puede tomar eh, realmente porque bueno porque hay veces que viene sucia y muchas de esas cosas, entonces no contamos realmente con esa agua. Contamos con bidones que nos traen una sola vez por semana, tres bidones, y, y bueno, que tampoco nos subasta porque somos familias numerosas que, bueno, que necesitamos de, de, de agua y más con niños eh, teniendo nuestras casas. Reportó para el informativo Farco, Maravaca desde Radio La Ronda, Colonia Caroya, Córdoba. Visita nuestra agencia de noticias: agencia.farco.org.ar. En Córdoba Capital, el informativo Farco se escucha por Radio Sur 90.1 FM.